Haced de cuenta que sacamos un disco de vinilo, lo ponemos en el estuche, al mismo tiempo sacamos otro, acomodamos la púa y se escucha otra canción. Eso es retro, es eso, eso es Vender FM. FM. Vender FM, 80, 90 y pop.